Y lo tengo acá y lo, le agradecemos, lo tenemos en línea a Eduardo Rosso, ex intendente de Irma, pero en ese momento también con un proyecto a nivel provincial que este, buscaba de alguna manera dar alternativas a lo que era la provincia por aquel 2003. Pero la visita de Néstor Kirchner se produce tiempo antes del 2003, unos meses antes del 2003 eh, y lo tenemos a Eduardo para que nos traiga claridad en todo esto. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Sofía y Walter te saludan acá en Radio Encuentro y en NTV. Buen día. Buen día. El buen día Sofía y Walter, un gusto. ¿eh? Bueno, eh se cumplen 20 años, no sé cómo te te cae el calendario a vos, cómo mirás, ¿qué recordás de aquel 25? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué recordás de aquel 25 de mayo del 2003? Bueno, que yo estuve ahí en la Plaza de Mayo cuando asumió Néstor, eh fui con Ana, mi esposa y y es matrimonio amigo, este eh, fuimos a la Plaza de Mayo y pudimos entrar a la catedral, al TED, ¿no? Eh en ese momento bueno, justamente era vergorio el Papa Francisco, mira. Eh cardinal que estaba oficiando la la ceremonia, ¿no? Y bueno, fue una un, un momento inolvidable. Este, bueno, por la forma en que se mostró, se metió entre la gente, la famosa herida de con la con, con la cámara de televisión y bueno, le había muchísima esperanza en la gente en un momento muy duro del país, ¿no? Mhm. Y acá Avienma cómo viene? ¿Cómo es la Avenida de Néstor Kirchner acá en Viedma Patagonia, de hecho termina siendo el acto en Jorge Newbery o no? Sí, no, en Sol de Mayo. ¿En Sol de Mayo? Ah, mira. Mira cómo me traicionó María. Contame cómo fue claro, eso. ¿En qué en qué época fue? ¿Cómo fue eso? Era en medio de la campaña rumbo a la elección. Claro, el acto fue en octubre del del 2002. Mira. ¿Eh? Este yo era presidente del bloque de legisladores peronistas. Évol bueno, había tomado contacto este a través de Oscar Parrilli con con quien en una mitad de la época estudiante eh con Néstor y su y el grupo y bueno, yo le diría acompañarlo este este aunque que yo lo conocíle cuando habíamos ido intendente juntos en el 91 en algunos encuentros, pero no tenía amistad con él como sí si la tienen algunos bienenses como Óscar Mitro Costa o Negro Ayala, ¿no? Yo lo conocí ahí este con la política y bueno, decidimos seguir acompañarlo, ¿no? Pese a que este eh prácticamente en el 2000 eh dos era mucho menos que el 20%. Mira. Pero bueno, uno buscaba una alternativa transformadora y distinta en ese en esa coyuntura, ¿no? Así que decidimos acompañarlo y, y hicimos el acto con Soleman, ¿no? Mhm. Uh -huh. El llega acá y enseguida es como una recorrida y te acuerdas qué qué qué te acuerdas que era Acto en Sol de Mayo. Con bueno, una anécdota previa al acto. A ver? Que que muestra que con, cuál era el desconocimiento. Yo tenía el, el pintor que siempre hacía las pintadas políticas y le digo, bueno, pintá a Kirchner, Rosso en los corrones en Sol de Mayo y en otros lugares que yo. Y bueno, y le dije eso y porque ya faltaba un día para el acto y y cuando al otro día vi lo que había pintado había puesto Kirchner, que es un apellido de acá y de Conessa, que es eh, con doble S, porque no tenía ni idea y dice, yo lo que pasa es que no sé quién es el que viene. Y allí había muchísima gente, ¿no? Claro. Eh, eh, así que bueno, vino eh éramos esperándolo en el aeropuerto, éramos contadísimo con la mano. Este, no había nadie de lo que se conoce a la, a la superficie dirigencial. Y bueno, él, eh su metodología era venía, este bueno, tuvimos un encuentro ahí en, en el Austral donde hizo una breve conferencia de prensa que estaba en Mercurio y después no fue un acto y él después a seguir, bueno. Uh -huh. Eh y bueno, eh, eh llamativamente para Vierna y para ese momento y que no lo conocían, fue un acto relativamente con una cantidad de es eh, un vecino importante, ¿no? Mirá. No me me causó sí. gracia la la pintada, me imagino en ese momento sí. un poco el enojo tuyo, sí. pero hoy hoy mirándolo con tiempo, decís cómo eh, lo tomás como un elemento de decir cómo será el desconocimiento que teníamos que ni siquiera el nombre le, le teníamos. Sí, tampoco me hice mucho problema porque ya te digo, como la gente no no lo conocía, no se iba a dar cuenta de que hacés algo alguno íntimo, ¿no? Este Pero sí. bueno, sí se desarrolló el acto ahí en, en la cancha de básquet, tal del 2 de mayo, sobre Casa Alcina. Este, muy lindo acto y ya él después se fue. ¿Y de aquel acto te acordás alguna palabra, alguna frase, algún momento que te quedó? Bueno, él él él repetía siempre lo de la Alameda de la Patria que venía a levantar un país este para que vuelva a tener los días felices. que que supotene en el peronismo y que bueno, y que convocaba a todos porque él tenía en ese momento una convocatoria muy amplia. Todavía no había hecho ningún acuerdo interno dentro del Partido Justicialista, el EA Cejualde. Eh, así que estaba en pleno proceso de construcción de su candidatura, no era muy eh muy incipiente todo, ¿no? Este eh por eso éramos campo con lo que andábamos en, con él. eh prácticamente en el aeropuerto habíamos 6 o 7 haciendo en qué en Roca en Rosella y mira cómo sería que andamos poco que yo terminé a los a, a los días de ese evento eh en un acto en Rosario eh, eh encabezando la mesa del de la conferencia previa al acto con Cristina con él y no me acuerdo quién era más porque no no había dirigente con él mira Y usted eh era jugás por eh, tu amistad con Parrilli eh en ese momento porque ahora uno puede googlear todo, pero no había, uno tenía que llevar el diario y confiarse sí. en la palabra, digamos, porque no había. De hecho recién hablábamos de de buscar archivo visual y conseguimos algunas poquitas fotos, este como para dimensionar, digamos, de de qué época estamos hablando hace 20 años atrás y te era jugás porque qué es lo que qué qué es lo que surgió en vos para decir, "Che, me la juego por este." Bueno, primero eh el carácter patagónico eh de él yo conocía sobre el gobierno, bueno, su, su su militancia por supuesto, y lo venía siguiendo eh a través de Oscar Perri que lo ponía en contacto con todo lo que él iba diciendo y haciendo. Y bueno, yo vi que en esa coyuntura de del país que salvando le distancia era muy parecida a la de ahora, mm. este la única opción transformadora que valía la pena apostar eh era la de en mi opinión, no ni pues estaban los que estaban en ese momento con Carlos Menem y con con Rodríguez Saá. Claro. Pero no veía esas opciones como que realmente fueran a, a sacarnos de del posibilismo y de esa especie de de de sazón que había después de la crisis del 2001. Así que no, no, lo con toda convicción eh 17 hombre me devolvió la las ganas de hacer política porque está mostrando que la política puede volver a transformar. ¿no? Mm. Uh -huh. Acabas de mencionar en los tiempos actuales y sí, eh, es inevitable, han pasado 20 años, eh cómo cómo sentís que estamos decís que estamos con algo de esa sensación de de de como de tristeza por lo que va pasando, pero ¿quién considerás que hoy está despertando esperanza? ¿Por dónde ves que podría haber algún especie de Néstor Kirchner? Si bien estamos cada vez más claros de que de a uno no nos vamos a hablar, pero digo, este, ¿cómo cómo lo ves hoy? Sí, yo yo veo un paralelismo, ¿no? Porque hay una gran por un lado, una gran desazón, una una alguna desesperanza y una frustración eh por lo que qué fue la alternativa que se inició como gobierno en 2019, pero obviamente yo veo en Cristina la la que planta eh un proyecto, una idea es que y, y una prédica eh transformadora capaz de de de hacer frente a la situación del país y fundamentamente con una clara convicción acerca de cuál es el rol de los poderes dominantes, este pero también con un con una convocatoria, un acuerdo para sanjar alguna de las cuestiones centrales, como, como por ejemplo en este momento es el corsé ese concepto que no han puesto con el con el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Así que yo vuelvo a, vuelvo a optar por por por la opción de de quinerismo, si se quiere decir dentro del peronismo. Este, bueno, aunque no se sabe todavía este quién va a ser el candidato, pero bueno, ya dejó en claro la los hijos de la generación diezmál, que es una especie de símbolo, obviamente. Y bueno, y ahí están los nombres, ¿no? Este, pero bueno, hay hay que esperar, pero bueno, mi versión va por ese por ese Andalivel, ¿vale? Uh -huh. Eh, se hice en contacto con Parrilli ¿Sigue ida y sigue viendo mensajitos y de vuelta sigue esa amistad. Sí, sí, este cada, tanto cuando voy a Buenos Aires voy a verlo. Este, bueno, así que siempre charlamos de la de la nación y y de la provincia, no sé sí, si sí. Y sí, ahora sí, Este 25 de mayo, eh tenés pensado viajar, lo vas a mirar desde acá, me imagino un montón de sensaciones te van a pasar. Sí, lo voy a mirar desde acá. <ríe> este, sí, muchas sensaciones. Este, eh ese afiche que vos decís de Néstor eh es una imagen con unos colores muy especiales, ¿no? Uh -huh. Este, como si fuera un amanecer y y aparte que La frase imi imitemos el ejemplo que ob obviamente está sacada de la marcha peronista, ¿no? O sea, que tiene un gran significado esa esa frase. A ver, para aquellos que no no la tienen porque a ver, en la marcha porque, que porque la foto arriba dice el eh, afiche sí. dice y mitemos el ejemplo. Sí. Y una frase de la marcha peronista empieza imitemos el ejemplo de ese varón argentino este de tal manera que está todo relacionado, ¿no? Claro. Volver a la... y siguiendo su camino, gritemos de corazón, viva Perón, viva Perón. ¿Qué era? Néstor queríos, eh, Néstor, mira, <risa> con esto. Eduardo queríamos un poco charlar con vos con esto, ¿no? Para recordar aquel momento de Néstor Kirchner acá en Biedma, eh de aquellos inicios, hoy ya han pasado 20 años de aquel momento que para muchos sorprendió no solamente con cuando empezó a romper protocolos ese mismo día con la lastimadura sí. por la cámara y demás, pero sin duda este para las nuevas generaciones también uno ve en muchas nuevas generaciones la imagen del eternauta, ¿viste? Eh incluso en tatuajes sí. que se ponen los nuevos pibes, no sé si los has visto. Sí, sí, sí, por supuesto, este que, es que justamente el, el la gran fuerza de Néstor y de Cristina es que volvió a calar en jóvenes, ¿no? este jóvenes hoy jóvenes, ¿no? Porque hay hasta este recreación no solo de la de la JP, sino también de la UE de la Unión de estudiantes secundarios, o sea, que acá lado en en en en esa en esa etapa de la vida donde uno, bueno, aspira a transformar la realidad y esto despertó nuevamente, ¿no? Y ahí está la clave de, de su ciencia, ¿no? Pero también lo conociste, vos también lo conociste. Sí, sí tu la, la suerte sí. gracias a vos de de poder sí. conocer a Néstor. Quién tengo también la anécdota que siempre sí. cuento de que me olvidé la, la mochila en su despacho sí. y sale Néstor con mi mochila de su despacho porque tengo la posibilidad de conocer el despacho presidencial en aquel momento y me sí. dice, "¿Dónde tendría la cabeza, joven?" me dijo. Sí sí, sí, sí, sí. Estaba sí. yo muy emocionada en un despacho presidencial, no había época de de mucha tecnología, no había celular posible, andaba con una cámara de fotos no. que que sacábamos ahí y no y me acuerdo de ese momento que fue inolvidable. Este, sí, primero cuando nadie, se... ni, ni yo había entrado al despacho presidencial, de todo lo que íbamos, ninguno había entrado nunca al despacho de, de Casa Rosada. Sí. Así y que, y que... lo loco es que ya muchos no están, viste, no está Asalto, no está Sarandría, un montón de personas que que en ese momento estuvieron. Sí. Sí, sí, sí, sí, no, no, no, años, ¿no? Claro, sí. han pasado 20 años. Claro, han pasado la vida. Eh, recordando aquel momento. Eduardo, gracias por estos minutos. Queríamos recordarlo sí. y estamos en contacto como siempre, un placer escucharte. Igualmente, un abrazo para ustedes y buena jornada, ¿no? ¿eh? Eduardo Rosso hablando con nosotros.